la izquierda de le ha presentado las principales eh, conclusiones del debate en el que estaba inmersa en las últimas semanas. Cuéntanos un poco, ¿qué dicen esas conclusiones? Bueno, eh joder, sería muy largo el el hacer todas las conclusiones, pero básicamente os puedo hacer una síntesis. Eh, bueno, el debate ha ido o las conclusiones se pueden se pueden eh, plantear en dos en dos formas, ¿no? Una la apuesta política que hace la izquierda catalana y la otra el trabajo a desarrollar en estos momentos. Eh, la primera, la apuesta política, en concreto, bueno, lo que marca es eh, eh, un objetivo claro de conseguir un marco un marco democrático en el cual todos los proyectos políticos eh, no solamente sean defendibles, sino también que se puedan materializar y, por supuesto, contando con que tengan la mayoría de, de, de la población o la adhesión popular es suficiente como para poder hacerlo y, bueno, eh, lo que se plantea para poder eh, conseguir el marco democrático ese, es eh, eh, un proceso democrático un proceso democrático que va a tener unas características eh, muy concretas y que se tiene que realizar en función con unos instrumentos también concretos no y eso es lo que lo que nos denominamos eh, sin violencia y sin injeenciancia externa y por otra parte desarrollando lo que es la lucha de masas la lucha institucional y la lucha ideológica no buscando una correlaación de fuerzas diferente tanto para con el estado para también para con, con nuestra comunidad no eh, eso sería la la apuesta política así muy muy muy escuetamente dicho y después el tema de los trabajos se desarrollar a partir de ahora serían bueno pues eh, fundamentalmente en estos momentos la articulación del espacio soberanista independentista que tanto estamos hablando últimamente por otra parte el, el fortalecer la dinámica para para por la lucha por las libertades, ¿no? Sobre todo hemos visto que los últimos años han sido conculcadas un montón de libertades eh, que ya se estaban desarrollando y por supuesto por los derechos de los presos y las presas, ¿no? Políticos más Y el tercer esquema de trabajo sería el recomponer también el tema de la negociación, donde se queda aparcado en el último proceso, que serían más menos en, en los acuerdos más o menos que ya había en, en, en Loyola. Y por último sería el trabajo por la reestructuración de lo que sería de izquierda al chale. Ese sería muy, muy escueto el, el, la síntesis de los debates que se han producido, o sea, el debate que se ha producido en los últimos meses dentro de izquierda al chale o las conclusiones que se han, que se han desarrollado o no. Uh -huh. Un debate y unas conclusiones de calado que sin duda van a afectar a lo que es el funcionamiento a la línea de actuación de la izquierdaversa qué cambios vamos a ver eh, a corto plazo bueno yo creo que ya se están empezando a notar no yo creo que la la expectación que que ha despertado el el comunicador de y las conclusiones desarrolladas lo que han salido del del debate de la izquierda alcalde eh ha sido proporcional al al empaque que tiene no la propia propuesta que les hace. Creo que el contenido de la propia propuesta este es muy importante no como para poder valorarlo como algunos medios y algún y algún político de poca altura ha eh, analizado ¿no? yo creo que bueno vamos a empezar a notar cambios en el sentido de que eh, poco a poco vamos a ver eh, generando por lo menos creemos nosotros y nosotras que vamos a ir generando también otras condiciones que van a favorecer del propio proceso y entre ellas seguramente va a estar Pues esa acumulación de fuerzas no alrededor de lo que puede ser la construcción nacional que nosotros denominamos el trabajo por nuestro idioma por nuestra cultura por nuestro entorno por eh, bueno pues el, por el reconocimiento de lo que es se buscarría eh, por nuestra forma de ser o sea por por ese ese derecho que tenemos los considerdores que están decidir nuestro futuro un poco alrededor de todo eso no del trabajo ese alrededor de lo que puede ser eu buscarría y eh, chiatararoquía. Yo creo que ahí es, va a ser un poco lo, lo primero que vayamos empezando bien, empezando a ver, ¿no? Esa confluencia de, de organizaciones, de personas que poco a poco van a ir trabajando en ese sentido. Posteriormente, bueno, posteriormente nosotros nos encantaría... Que, que los siguientes pasos, igual es acelerar mucho, pero que se fueran dando también alrededor de una mesa y alrededor de lo que sería la, el, la solución al conflicto, ¿no? En qué parámetros eh, democráticos tiene que tiene que funcionar todo lo que es la resolución del conflicto, ¿no? Eso sería la mejor prueba de que el proceso va bien y que el proceso va, va a continuar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y me estoy refiriendo a la participación, como no... Del partido socialista y del partido popular también en, en, la, en la solución del conflicto ¿no? en un acuerdo democrático que nos lleve a ese marco marco democrático donde todos los proyectos políticos se puedan se puedan eh, bueno pues eh, materializar de alguna forma si tienen el apoyo popular uh -huh. esos son los pasos que yo creo que antes vamos a poder ver no esa conjunción de fuerzas se eh, podríamos decir verdadees y bueno eso yo creo que ser es el primer el primer paso citabas uh -huh. a pepe y ...el Partido Socialista... Eh, ...bueno, de una manera... Bueno, in ...invitándoles también a que... ...participen de este proceso democrático... ...sin embargo, vista las... Eh, ...reacciones que han tenido... ...también a este último... ...a estas conclusiones... ...del debate de la izquierda-versal... Parece, ...parece que están bastante lejos... ...de... ...de, de, bueno, de, de, de la posición que, que tú... ...desearías o que... ¿tú? ...sí, sí, bueno, al principio... Claro, es, es, es normal también, ¿no? Eh, ellos han elaborado una estrategia que les ha costado mucho tiempo y sobre todo les ha costado cargarse el Estado de Derecho, han, han elaborado una estrategia para nuestro pueblo, para Euskal que es totalmente contraria a la que iban en, en, en el Estado español, y eh, esa estrategia, claro, ha tenido unos costes también para ellos, ¿no? Claro, y ahora de repente que le hiciera eh, Marque una estrategia de, de trabajo Que que da en bueno que le da de lleno A la estrategia que ellos han marcado Les descoloca y aparte de descolocarlo Les deja fuera de juego no Con lo cual desde luego no van a aceptar de buen grado Que, que esa confrontación que decimos nosotros Que queremos mantener con el Estado En, en términos democráticos eh, Se vaya se vaya a hacer porque ellos Lo, lo vayan a permitir ¿no? Nosotros al revés pensamos y creemos Estamos convencidos porque así lo han demostrado desde el principio Que el Estado español no va a permitir Que, que este proceso que este proceso vaya bien y va a intentar poner todas las piedras posibles para que el proceso no vaya por lo menos en un principio no posteriormente yo creo que va a ser eh, la capacidad que tiene este pueblo de, de levantarse y de, de, de organizarse quien va a obligar a, a, a cambiar el rumbo de, que, que marque el tanto el parte como el partidos que al principio no y les va a hacer entrar en la senda fundamentalmente porque se van a quedar sin argumentos. ¿no? Vamos a hacer eh, a idear una estrategia tan eficaz que, que va a dejar bueno, pues, eh, al descubierto la negación de, de nuestros derechos más elementales que a, a la que nos llevan los, los españoles, en este caso el Partido Popular y Partido Socialista. Y, y te voy a dar por un ejemplo. Hoy, por ejemplo... Eh, Me estaban haciendo una entrevista en, en la ETV, ¿no? Ha sido una entrevista que no ha sido muy larga, pero sí que que ha duró bastante más de lo que ha salido en, en, en, después en el informativo. Y en el informativo lo único que han sacado ha sido eh, qué iba a pasar si si había un atentado, ¿no? Oye, pues no ha sacado nada más, ¿no? de todo lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que hemos dicho ha sido que, que bueno, que hasta ahora la conculcación de derechos que estábamos viendo en los últimos meses era, había sido que, y además últimamente, hoy cuando salía la noticia de, del comunicado del Quero Archale, de en la mismo en, en algunos periódicos abajo, en otro pie de página también, venía la, la incomunicación de cuatro personas y el paso por, por el hospital donde un detenido, ¿no? Eso es violencia, eso eso es violencia también. Y sin embargo, esa violencia nadie ha ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ya lo hemos dicho bien claro en el en el propio documento que, que se ha hecho público hoy, no entendemos que, que bueno pues los principios del senador Michel pueden ser eh, una forma de solución o del, de, de este conflicto. Ahora bien, la izquierda de Chávez ya lo ha dicho y lo ha dejado por escrito. El gobierno español todavía no ha dicho nada de eso. ¿El gobierno español respetaría los principios del senador Michel para la resolución del conflicto? Eso todavía no lo ha dicho. Y eso teniendo a cuatro personas incomunitadas y una persona pasada por el hospital, con supuestos casos de torturas, pues desde luego no no tiene nada que ver, ¿eh? Los principios que, que, este, que este senador hizo con ese con ese con esa práctica que llevan los cuerpos de, de fuerza de seguridad del Estado. Mhm. Uh Tú -huh. Luis eh, citabas que seguramente el Estado vaya a poner eh, todos los obstáculos posibles a este a esta nueva apuesta de la izquierda, a ver, chale, En otras ocasiones la izquierda Berchale también ha apostado firmemente por eh, procesos eh, de negociación o por procesos de acumulación de fuerzas e incluso por procesos por iniciar eh, diferentes procesos democráticos y son procesos que que, bueno, que no han dado lo, todos los resultados que le hubiera gustado a la izquierda Berchale. ¿Por qué crees que en esta ocasión eh, este va a salir bien y, y, y por qué crees que el Estado va a ser incapaz de, de pararlo? Eh, el proceso, mm, vamos, primero voy a comentar una cosa. El, el debate que ha la izquierda de Chávez no ha sido un debate coyuntural, un debate más de esos que, que hacíamos todos los años anualmente para ver en qué situación, qué análisis de coyuntura teníamos y después qué plan que hacía durante el año. No, no, este ha sido el debate, el debate. El debate, digo, porque supone un cambio en lo que es el, el las la estrategia de la izquierda de Chávez también, ¿no? Y eso supone que ha sido el debate, el debate de, de muchos años, ¿no? porque qué estamos convencidos y convencidas de que de qué esta vez va va a resultar eh, eh bueno satisfactorio de lo que estamos planteando y que además vamos a conseguir los logros que estamos diciendo que que vamos a conseguir bueno pues porque creemos que el proceso democrático Si se, si se hace en, en las condiciones que la izquierda le está planteando, eh, al final no tiene vuelta atrás. El proceso democrático no va a ser algo que se pueda parar, eh, tirar para atrás, volver a empezar, y no, no. Nosotros entendemos el proceso eh, democrático como algo dinámico, como algo que por supuesto que va a tener eh, se va a ralentizar en el caso de que existan agresiones por parte del Estado o que los procesos de negociación que se puedan dar dentro del proceso de, eh, democrático haya sus altos y sus bajas, por supuesto que eso podrá ralentizar lo que es el proceso democrático, pero nunca pararlo. Nosotros entendemos que una vez que empiece ese proceso, ese proceso democrático, ese proceso democrático tiene que llegar hasta el final, dure lo que dure, ¿eh? el tiempo que dure, hasta llegar al acuerdo que nos permita ir a un marco democrático. Eh, ¿Por qué estamos convencidos? Porque nosotros entendemos que, que lo que se está pidiendo son derechos reconocidos mundialmente y que aquí se niegan sistemáticamente. Bajo, bajo la denominada guerra contra el terrorismo impulsada por los americanos y que también han aprendido los españoles en estos momentos, o sea, todo ahí cabe, todo cabe, y al final, eh, bueno, pues eh, lo, lo, niegan esos derechos elementales y además sin derechos reconocidos en todas las cartas internacionales de derechos humanos, de derechos de los pueblos, etcétera, etcétera, con lo cual pedimos algo que en todo el mundo se reconoce menos aquí, que es el derecho a que el pueblo pueda decidir cuál es su futuro y cómo organizarse entonces claro es, es es tan tan tan clave tan democrático tan ne de vas tan básico lo que se pide que, que es imposible poder negarte a no ser que tengis una estrategia diseñada pues eso de acoso dearribo en base a los fundamentos de, de lo que es la bueno, la política de, de Bush, wish de, de todo todo es, este es terrorismo y entonces contra el terrorismo todo vale, ¿no? incluso la negación también de los derechos más elementales como lo vimos en guantánamo con la guerra de realidad Pero bueno, entendemos que una vez que empieza el proceso democrático, una vez que, que, que empezamos a, a confrontar con el Estado en los términos eh, políticos, que es donde más debe estar el Estado, porque a fin de cuentas en, en los términos políticos, en la negación de esos de esos términos políticos donde le podemos ganar al Estado, ahí el Estado va a estar descolocado. El Estado no no puede negar sistemáticamente, podrá negar una, podrá negar dos, pero al final se le va a dar la vuelta. Y al final eh, la gran mayoría de esta sociedad va a comprobar que detrás de, de, de la falacia de la violencia y no sé qué o sea se esconde son ¿no? una verdadera falacia de negación de derechos elementales y eso al final bueno pues eh, yo creo que el que puede hacer que, que, que una gran mayoría de este país apueste pues por lo que por lo que hoy la post la hace, bueno la, la ley que está está planteando ¿no? el reconocimiento de este pueblo y su derecho a decidir mm -hmm. durante estos últimos eh, meses eh, mientras se daba ese debate en la izquierda haber chales se ha especulado mucho con una y eh, con una hipotética ruptura dentro de la izquierda berlet que este debate eh, iba bueno iba a dividir a lo que siempre se denominan los blandos y los y los duros eh, se especulaba también con la posibilidad eh, de que está eh, bueno pues eh, marcará su posición mediante una, un atentado parece como que les gustaría que se produjean todas estas cosas y que la izquierda izquierdaversa se rompería en mil pedazos Sí eh el objetivo que tiene el, el estado español independientemente de que el estado español o sea, a de la rey de la redada del trece de octubre sabe por dónde van los tiros y sabe por dónde van por dónde van las propuestas externas que están la el objetivo que tiene y lo han dicho además y lo están repitiendo últimamente en varios eh, en varios escenarios eh políticos es que haya vencedores y vencidos es es increíble no hasta dónde se llega, pero es así eso es lo que están planteando y con ello bueno pues eh, el, el el salir como ganadores no. Es un error, un caso un error que vuelve a cometer atrás el Estado español, o por lo menos los políticos del Estado español, cuando plantean en esa dicotomía la solución al conflicto. Pero más allá del, del propio error, lo que sí tenemos que decir es que lo han intentado una y otra vez. Han intentado primero eh, abortar lo que era el incipiente debate que estaba yendo a la izquierda, a la chale posteriormente cuando vieron que ya no podían romper porque ya ya, ya después de la, de la rueda del 13 de octubre comprobaron que el debate estaba lanzado que la izquierdacha la militancia la izquierda de chale, chale estaba recibiendo eh, el documento para su debate que se estaban estructurando ya los, las asambleas para poder rebatirlo etcétera lo que intentaron fue pues eh, en vez de por, por vía policial también lo intentaron intentaron la redada el de, de, de los gastos yo creo que Eh, ...intentando que entrase un poco la... ...pues eso, ¿no?... Esa, ...esa desazón de decir aquí no hay solución... ...estos van a acabar con nosotros... ...esa desesperanza, ¿no?... ...intentarme eso con la rueda de treinta y tantas personas y tantos jóvenes que lo único que hacían era dinamizar en sus pueblos y barrios, pues los gasteches, los movimientos juveniles etcétera, lo intentaron y, bien, y viendo que bueno, pues que no solamente pues o solamente por medios policiales no podían no podían eh, pues eso, abortar lo que era el debate o por lo menos condicionarlo, lo intentaron también eh, por otro medio que ellos también conocen, como es la intoxicación, ¿no? Ya el, eh, aquí no ha cambiado nada, desde el Plan CEN no ha cambiado absolutamente nada, si se si hace una lectura del Plan CEN, que eso fue de los años 80, se verá como decían que había que utilizar los medios de comunicación para intentar intoxicar y para intentar, eh, eh, bueno, pues condicionar lo que haría la izquierda al chalet. Pues siguen igual, ¿eh? Entonces, bueno, y ahí, por ejemplo, el noticias así noticias ha sido uno de los mayores eh, valedores de la estrategia de Rubalcaba, ¿no? Mintiendo, intoxicando, transversando, o sea, han hecho de todo. Nos han hablado de documentos que no existían, de documentos que existían, pero que ellos decían que eran que eran de, de los duros y que los blandos estaban en otro lado. Tan pronto decían que los blandos era una cosa, como después los blandos se convertían en duros los sea, han intentado por todos los medios en romper todo y, y ya lo dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora. O sea, los medios de comunicación, nosotros somos impermeables, ya los medios de comunicación de izquierda, de Chile, la militancia de la izquierda, de Chile es vez a los medios de comunicación porque sabemos lo que hay en entero y lo que te racio, sea, no. Lo no han intentado pero tampoco han podido. Y, y ese es su objetivo y van a continuar van a continuar intentando que se rompa por, eh, porque ese es el, el único objetivo que, que persiguen ellos no la ruptura de la izquierda de la chale, porque esa ruptura de la izquierda de la chale sería la mayor garantía de que al final eh, pues no habría proceso democrático, no solamente no habría proceso democrático sino que bueno pues que no habría fuerza suficiente como para poder encarar eh, un proceso de las características, por eso buscan la ruptura de la izquierda de la chale. Uh -huh. Habláis de que Se va a poner en marcha Un proceso democrático de forma unilateral Por parte de la izquierda de Berchale que ese proceso democrático Debe llevarnos A un cambio político O bueno, por lo menos a un escenario Donde todos los eh, Donde todos los proyectos eh, Sean viables, habláis de tres escenarios O de tres estaciones, mejor dicho En ese proceso democrático ¿Puedes desgonarnos un poco a qué os referís? Sí Bueno, eh, nosotros decimos que, que bueno vamos a pasar por tres estaciones no independientemente de lo que haga el, el gobierno español de las agresiones que podamos recibir o de, o de los palos que nos puedan meter en las ruedas, la decisión de empezar el proceso democrático va a corresponder a la izquierda de chale. Y después en segundo lugar por supuesto a todos los agentes políticos sociales y, y sindicales del país que también entendemos que tienen que participar en ese, en ese proceso democrático no pero va a ser eh, esa decisión o sea la tiene que tomar la izquierda derechacha o sea por eso decíamos antes que no vamos a mirar a lo que hagan los demás sino que va a ser una decisión interna va a ser una decisión nuestra la entrar en un proceso democrático con estas características que estamos comentando no entonces los, los tres los tres las tres estaciones por así decirlo en la que en las que bueno nosotros eh, creemos que vamos a pasar va a ser pues eso primero de alguna forma con, con el establecimiento de unos mínimos basados en, en lo que es la igualdad de oportunidades para, para todos o sea que se puedan, eh, como he dicho antes que se puedan materializar lo que son los proyectos políticos de cada uno, ese va a ser un poco el, el, el motor, no es ese, ese acuerdo que va a posibilitar que todos los partidos podamos eh, competir en igualdad de condiciones y por supuesto que se verroble lo que será de partidos etcétera, etcétera, ese va a ser la, la primera estación, porque vamos a llegar hasta ahí, no con la movilización con la activación de popular con la fuerza de que, que nos va a dar esa acumulación de fuerzas, nosotros entendemos que vamos a llegar A ese acuerdo entre entre todos en el que en el que bueno pues se, se va a respetar que, que que todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y materializables no a partir de allí. Entraríamos en un, un acuerdo democrático, que ahí tendrían que entrar, por supuesto, también lo que serían los partidos, eh, tanto el Partido Estadista como el Partido Popular, y ese acuerdo democrático hablaría de cuál tendría que ser la resolución del conflicto en términos democráticos, y eso no es, no es otra que el reconocimiento del derecho a la y el, el, el reconocimiento de la territorialidad, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Etcétera, etcétera. Para pasar a ese marco democrático, que sería la tercera estación, ¿no? Un marco democrático en donde ya, que en ese marco democrático, esas aspiraciones de cada uno, si tiene el refrendo de la, de, de la población, se podrían materializar. Primero sería el reconocimiento, un acuerdo primero, para poder caminar. Después, el acuerdo democrático, que ya hablaría no solamente de que todos los proyectos puedan ser materializables, sino que ya plantearía el tema del derecho a la autodeterminación, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera, la territorialidad, cómo se puede plantear ...y el marco democrático, que es donde ya se haría efectivo el, el, el derecho a la autodeterminación. Esas son las tres estaciones. Chélui, mm -hmm. darte las gracias por haber respondido a nuestra llamada. Eh, no sé si querrías añadir algo más eh, para zanjar esta entrevista. Eh, pues no, básicamente, bueno, hasta ahora yo creo que se han, ido, se han oído muchas cosas. ¿no? Yo creo que algunas son interesadas, muy partidistas... Eh, otras yo creo que están hechas desde desde bueno, pues eh, unas prisas que, que no son buenas consejeras y otras desde luego eh, bueno, pues pues que yo lo establecido de parte del Ministerio del Interior que, que ya es lo que hicieron anteriormente también cuando salió la clave de la Sosma ¿no? primero dicen aquí todo es lo mismo, no hay ningún cambio tarjeta, ¿no? siguen un poco con, con, con la estrategia diseñada por Igualcaba pero bueno, en eh, suma eh, hay otras fuerzas y sobre todo a, eh, los agentes de eh, políticos y sindicales de este país que ya han hablado, yo creo que lo han hecho en términos positivos, en términos de colaboración, en términos de unir fuerzas, y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? que eh, los agentes políticos, sociales y sindicales de este país, sobre todo aquellos que nos conseguiramos abracharles independentistas, que podamos ya dar pasos en, en la acumulación de fuerzas, en, en unirnos en esos mínimos que, que todos estamos de acuerdo para poder trabajar conjuntamente. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que, que se abre, se abre un, un momento de esperanza muy importante, un momento de, de trabajo, porque yo creo que fundamentalmente lo que vamos a tener que hacer es trabajar mucho más de lo que hemos trabajado hasta ahora, pero yo creo que es ilusionante, ¿no? El que el que bueno, por primera vez en la historia de nuestro pueblo eh, podamos llegar a acuerdos eh, pues con, con otras fuerzas políticas alcaldes en el sentido de todos caminar juntos a favor de lo que es la soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. De cualquier forma Yo creo que nos, nos, nos seguiremos eh, oyendo y nos seguiremos hablando porque creo que las condiciones que se pueden generar a partir de que esto se ponga en marcha van a ser mayores y, por lo tanto, pues habrá también que contar con los medios de comunicación alternativos como vosotros que, que bueno, que habéis sido y seguís siendo un poco el altavoz, ¿no?, de, de aquellos que, que, bueno, pues que legalizados, apaleados, detenidos y torturados, pues tenemos aquí en, en vosotros un altavoz en el cual poder expresarnos, ¿no? Uh -huh. Pues este Luis Milla y hasta la próxima eso pues